Don Hernando Corzo, candidato al Consejo Pueblo Democrático. Sí, muy buenos días. Bueno, usted sí le toca hasta el final, <ríe> pase lo que pase. Sí. Eh, eh, Hernando, ¿cuál es esa propuesta? ¿Por qué la hace al Consejo de nuestro municipio de Soacha? Eh, primero que todo, quiero manifestar algunas de las inquietudes que tiene eh, Carlos sobre las coaliciones dentro de nuestro municipio. Nosotros consideramos que este municipio es uno de los municipios más dejados Por, la, por el departamento, por la nación, y ese es uno de, la, de los problemas que tenemos aquí, el color de los partidos, cuando de todas formas dentro de los mismos partidos hay gente buena, hay gente que eh, diferente a nuestro punto de vista, Eh, hace política a través de los partidos tradicionales Pero consideramos que dentro de esos partidos Hay muy buenas personas que pudiéramos hacer una verdadera coalición Como se intentó con el Polo Democrático, el Partido Verde Y otros partidos con no antelación funcionó, sí. eh, Y eso no funcionó Pero consideramos que este municipio sí merece eh, De que nos unifiquemos en torno a él A que lo defendamos para que tenga, haya un sentido de pertenencia dentro del municipio. En el caso particular mío, considero que yo llevo 30 años dentro de este municipio y siempre hemos mantenido una posición contraria a cómo se ha manejado este municipio. Hemos estado en todos los frentes, en las asociaciones de padres de familia, en la Junta Municipal de Educación, hemos estado en el sindicalismo también, eh, considero que soy una persona que siempre he estado defendiendo los intereses de los habitantes del municipio a través de la propiedad horizontal, hemos organizado las asociaciones de propiedad horizontal y últimamente eh, creamos la el el comité eh de de ¿qué? de la propiedad horizontal a nivel nacional eh este comité de propiedad horizontal avalado por el Ministerio del Interior Estamos en defensa de los intereses de los habitantes del municipio. Sí, Ariel, don Hernando Corso, o al César, lo que es del César, hace ya varios años inició todo ese proceso de acompañamiento a la propiedad horizontal, visionando lo que viene al, al, al municipio de Soacha, que es eso, ¿no? O sea, Soacha prácticamente se volvió para arriba, todo propiedad horizontal, eh, Hernando, pero venga, eh, sí. yo le hago una pregunta a usted que está metido en eso, ahora con la política más metido, si ¿sí hay cierto tipo de... de de participación de estas personas nuevas en la política, si sí, se sí, inscribieron, sí, que ha sabido usted, se sienten de Suacha para votar por el candidato de Suacha, por el consejo de Suacha, el alcalde de Suacha, o aún muchos siguen sintiendo que están como Colón pensando que están en las Indias y están en América pensando que están en Bogotá y están en Suacha No, realmente dentro del censo poblacional del municipio de Soacha, nosotros podemos ver que este es un municipio con más de un millón de habitantes y la votación realmente no es ni el 10% de lo que se quisiera, o sea es un municipio donde el censo poblacional son 375 mil habitantes cuando hay más de un millón de habitantes, pero no se hizo un despliegue publicitario ...por las propiedad horizontal para que la gente tenga el sentido de pertenencia... a de defender los intereses, o sea, ahorita con los 140.000 proyectos... ...dentro de los cuales han ingresado únicamente 40.000, de eso yo no creo... ...que se haya inscrito más del 10% de los habitantes, o sea, realmente... ...quienes vamos a votar es una minoría comparada al número poblacional... ...que hay en el municipio, no hay sentido de pertenencia por este municipio... ...y únicamente lo que hemos visto en la propiedad horizontal es que se han venido creando tumbas con ventanas sin ninguna solución para los habitantes de este municipio incumpliendo la constitución nacional. Oye, okay. eh, eh, mire, no, es que yo quiero de pronto, llevo 23 años aquí en el municipio y a Hernando Corso lo conozco yo creo que desde hace cuánto, 15, 20, 20, 20, 20, batallando. Batallando, sí, sí, batallando sí, sí, en los barrios Organizando a las comunidades eh, Usted ha estado Metido en los sindicatos bien, Estuvo en la Junta Municipal de Educación La famosa sí, JUME que en algún tiempo Funcionó, eh, tenemos historia bien, Y bien, me sí. consta, es una persona Batalladora, luchadora ejerce un liderazgo últimamente en el tema de la propiedad horizontal, uh -huh. usted se dio la pela también en la urbanización San Carlos por el tema del cerramiento, sí. defendiendo los derechos de los residentes y los propietarios eh, yo creo que tiene el talante, tiene la experiencia tiene el conocimiento, el bagaje para llegar y ocupar una curul en el consejo, lo que hay es que convencer a la gente Hernando sí. usted cómo ha visto la situación, la gente está demasiado incrédula ¿no? sí la gente ya no cree en ninguno, no, o sea ya la gente no cree en ninguno, yo considero que eh, ha faltado control político por parte de, de los de los que concejales de este municipio Porque usted se pone a mirar la mayoría de los concejales que llevan tanto tiempo dentro de esas curules, realmente no ha habido una defensa por este en nuestro municipio, o sea, son gente que se han estado ahí por más de 20 años, pero realmente no han defendido al municipio en lo que, en lo que corresponde, o sea, el de ejercer la función de control municipal. Yo considero que eso ha faltado, en vez de convertirse en inter intermediarios de lo del CISBEN, de la tramitología, en cosas que no le corresponden, realmente eso es mi posición, mi posición es realmente con un grupo, no solamente Hernando Corzo, sino un grupo de concejales, ejercerle el control político que merece este municipio y exigirle a, a la Nación, al departamento, que realmente nos emita los, los recursos que corresponden a este municipio. Tratar de trabajar por el censo poblacional que nos permitiría mayores ingresos, tratar de trabajar por la, por la educación de, en defensa de los maestros, en defensa de los trabajadores de la, de la educación, eh, mirar lo de la situación de los, de los estudiantes que muchas veces hay posibilidad de estudiar en Bogotá pero no tienen los recursos para desplazarse, tratar de mirar cómo se hace un convenio con los privados, para que los estudiantes de las universidades en Bogotá, en las carreras tecnológicas, en el SENA, tengan la posibilidad de poderse desplazar mediante unos auxilios como los hay en Funza, en Mosquera y en otros municipios. Nosotros estamos trabajando con la ADEC, eh, son las personas que en este momento me están patrocinando a través del de profesor Jorge. Eh, la ADEC? La, la de Asociación de Educadores de Cundinamarca, okay. estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con la Asociación, la Mesa de Propiedad Horizontal queremos que realmente la Mesa de Propiedad Horizontal tenga una oficina para poder manejar el tema de la propiedad horizontal que aquí nadie sabe de lo de la cuestión de la propiedad horizontal y todo el mundo hace lo que quiera dentro de las eh, urbanizaciones colocando esto como un medio eh, muy perjudicial para el municipio ya que no hay quien ejerza la función de control. Consideramos que debe haber una oficina de propiedad horizontal y mirar cómo se tramita a través del de, de Senado de la República una gestión para que haya una ley en, en la propiedad horizontal que, que pueda obtener una Secretaría de Gobierno. Pues ahí está Ariel, nuestros amigos del Pueblo Democrático Alternativo y nuestra dirección